todas estáis escuchando y Ratia estáis escuchando el magazine Berrión en el 100.8 de FM Hoy es viernes 28 de octubre de 2011 y ahora mismo aquí en Berriozar tenemos un día bastante lluvioso, encapotado y aunque en cuanto a temperatura tampoco andamos muy mal, tenemos unos 15 grados. Es decir, una temperatura bastante moderada, bastante llevadera, que, bueno, a pesar de la lluvia, pues eh, hace que tampoco os tampoco esté tan mal en la calle. De todas formas, estéis en la calle, en el coche, en casa o donde sea, eh, si estáis escuchando Berriozar y Riatia, sabéis que durante la próxima hora, hasta las 10 de la mañana, nos tendréis haciéndoos compañía con varios temas muy interesantes. Hoy tendremos un programa especial puesto que estará centrado básicamente en el eh, Pleno Municipal del pasado miércoles eh, del pasado día 26 de octubre. pleno municipal en el que se debatieron varias eh, cuestiones eh, como la modificación de algunos precios en las obras de la plaza de Euskal Herria eh, una inversión que permitirá varias mejoras eh, para la plaza eh, la aprobación de la ordenanza sobre la instalación de terrazas y también eh, una moción presentada por Bildu sobre eh, un juicio en la, en la Audiencia Nacional contra nueve personas navarras acusadas de militar en Seguí y en eh, en Ekin, hablaremos de todo ello un poquito más tarde con todas las declaraciones eh, y toda la información extraída directamente de ese pleno municipal, aunque tendremos otras cuestiones que trataremos ya a partir de este mismo minuto en nuestro bloque informativo. Así que sin más preámbulos comenzamos ya con las noticias del día, noticias internacionales, noticias de Navarra y, como no, noticias de Berriozar. Empezamos. Empezamos como siempre con las noticias de ámbito internacional. El frío extremo agrava la situación de los equipos de rescate y damnificados en Van. El terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter registrado el pasado domingo en Kurdistán Norte ha dejado ya al menos 535 muertos y 2.300 heridos, según el último balance oficial. Mientras la tierra volvió a temblar ayer, esta vez en la vecina provincia de Hakkari, donde se registró un seísmo de 5,4 grados de magnitud que no causó víctimas, aunque sí algunos daños en edificios. Mientras, en la provincia de Van, sacudida el domingo por un potente temblor, seguían ayer las labores de rescate y los supervivientes se enfrentaban a una nueva amenaza. La nieve ha empezado a caer y ha complicado aún más la situación de muchos damnificados que todavía esperan a recibir tiendas de campaña o casas prefabricadas en las que resguardarse. El mal estado en que han quedado muchos edificios hace imposible el regreso aunque tampoco hay tiendas para todos. Las previsiones meteorológicas indican que en la ciudad de Van las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados en los próximos días, con máximas que no superan los 10 grados. En el norte de la provincia, donde se encuentra Ercis, el mercurio descenderá hasta los 3 grados bajo cero. Y del Kurdistán nos vamos a Argentina, donde han decretado cadena perpetua para los represores de la ESMA. Argentina dio ayer así un paso más en los procesos contra los represores de la dictadura, con las condenas a cadena perpetua impuestas, entre otros, a Alfredo Astiz, en la histórica megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, es decir, en la ESMA, el mayor centro de detención del régimen de facto cientos de personas aguardaron durante horas la lectura de la sentencia frente a las puertas del Tribunal Oral número 5 de Buenos Aires para celebrar este día histórico en palabras de familiares de las víctimas. Unos 180 testigos han desfilado durante 22 meses ante el Tribunal en el primer tramo de esta causa sobre los delitos en la ESMA, por donde se calcula que pasaron unos 5.000 detenidos ilegales, de los que apenas sobrevivieron un centenar durante la sangrienta dictadura militar entre 1976 y 1983. En conjunto, el tribunal ha juzgado a 18 imputados por 85 delitos, entre ellos los asesinatos de Esther Ballestrino de Careaga, Azuzana Villaflor y María Ponce, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, del llamado Grupo de la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires, donde se reunían familiares de desaparecidos. Todas ellas fueron secuestradas por un grupo militar al mando de Alfredo Astiz entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Según testimonios posteriores, fueron arrojadas al mar vivas y sus cuerpos fueron arrastrados por la corriente hasta la costa. enterradas en fosas comunes, sus restos tardaron casi 30 años en ser identificados. También se juzgó el asesinato del periodista y, es y escritor Rodolfo Walsh, militante de Montoneros, secuestrado el 25 de marzo de 1977, después de que hiciera pública su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en la que denunció anunciaba el terror de la dictadura. Y en Navarra tenemos que hablar de la huelga de la enseñanza pública. Miles de docentes secundaron esta, esta huelga que se ha convertido ya en la mayor... Eh, huelga de la enseñanza pública De los últimos 20 años eh, Como decimos miles de docentes de todas las etapas educativas, decidieron sumarse a la jornada de paro para mostrar su rechazo a los recortes y defender la calidad de la enseñanza pública. Las cifras, como viene siendo habitual en estos casos, fueron divergentes. Los sindicatos convocantes, es decir, LAB, STEILAS, Comisiones Obreras, CSIF y ELA, situaron el seguimiento en un 70% del profesorado, mientras que el gobierno foral lo rebajó al 33,8%. En lo que sí coincidieron fue en afirmar que el número de participantes en la la huelga fue muy superior al que secundó los paros parciales. El acto central de la jornada de protesta tuvo lugar en Pamplona, con una multitudinaria manifestación en la que participaron alrededor de 5.000 personas, en su mayoría docentes, pero que también estuvieron arropados por estudiantes y familias. La huelga se sintió a lo largo y ancho de toda la comunidad foral, si bien en las zonas de Sacana, Pirineos y Pamplona o Irúñez Ría, el seguimiento fue más mayoritario. Los sindicatos convocantes calificaron de exitosa la jornada de paro y afirmaron que fue secundada por la mitad del profesorado, una cifra a la que hay que sumar los docentes que querían participar, pero que han sido obligados a realizar servicios mínimos, por lo que podemos cuantificar el seguimiento en un 70%. Estas últimas son palabras de los portavoces sindicales. En este sentido, las organizaciones sindicales aseguraron que en localidades como Echarri o La Zagutía, Vera, Alchasu, Irurtsun, Leitzar Roncal, Garralda o eh, Berriozar, eh, tan solo trabajaron los servicios mínimos, al igual que en varios colegios e institutos de Pamplona y su comarca. En total, en más de 70 centros educativos, una cuarta parte del total, el paro fue secundado por todo el profesorado. Y hablamos del Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, donde la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, recibió tres tartazos. Ocho activistas del Movimiento de Desobediencia al Tren de Alta Velocidad... Tab Mugitu, han interrumpido el 29 Consejo Plenario de la CTP o Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Toulouse. Al mismo asistían los presidentes de los ocho territorios de la CTP, que incluyen la Comunidad Autónoma Vasca y a Nafarroa, así como a Midi-Pirenés, Languedoc, Rusillón, Cataluña, Aragón y Andorra. En esta misma sesión se realizaba el balance de la presidencia asumida por Midi Pirines durante los dos últimos años y que hoy se transfería, que ayer perdón, se transfería a Navarra. Estos integrantes de Mugitu han subido, subieron al estrado presidencial sobre las cuatro de la tarde mostrando carteles contrarios al TAP y explicando en francés las razones de su oposición al tiempo que arrojaron octavillas explicativas de la acción y corearon consignas anti TAP. Según eh, informó el propio Mugitu, movimiento, la presidenta Navarra, Yolanda Barcina, fue obsequiada entre comillas, con tres tartazos en la cara por parte de varios participantes en la protesta. La razón de esta acción fue, según eh, declararon, agradecer a los ímprobos esfuerzos que, como máxima responsable política de Navarra, está realizando por la imposición de una infraestructura tan antiecológica, antisocial y despilfarreadora como el corredor navarro del TAB. Esas fueron las palabras de los activistas. Eh, además, prosigue el comunicado ha sido una elegante manera de darle la bienvenida en su nuevo cargo de presidenta del CTP una organización que se distingue por su marcado carácter desarrollista al haber, desarroll... al haber realizado perdón una gran cantidad de infraestructuras a lo largo y ancho de los Pirineos y tener planes para seguir en ello Mugitu asegura que Barcina eh, al igual que sus compañeros de gobierno se quieren quedar con el pastel de la construcción del TAB en Navarra junto con las empresas constructoras y la banca recordamos que estas son palabras Del comunicado de eh, Tab Mugitu, eh, en el que, según eh, estos activistas, Barcina ha abandonado cabizbaja el recinto acompañada por sus guardaespaldas. Eh, no se ha dado ninguna detención tras la acción de protesta y los activistas han dado una pequeña rueda de prensa en el exterior del recinto. Y volvemos al Parlamento de Navarra, donde la mayoría eh, vuelve, ha vuelto a instar al Ejecutivo a trabajar por captar ETB. El Pleno del Parlamento aprobó con los votos de PSN, Nafarro Abay, Bildu e Izquierda izquierda, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de UPN, una resolución por la que se insta al Ejecutivo Foral a facilitar las negociaciones que haya que llevar a cabo con el Gobierno Vasco para hacer posible que en Navarra se pueda ver ETB por Televisión Digital Por TDT. La moción planteada por Navay incluía un segundo punto rechazado con los votos en contra de UPN y PSN y la abstención del PPN para instar al Gobierno de Navarra a negociar con el Gobierno vasco la posibilidad de que también ETB3 y ETB4 se puedan ver por TDT en la comunidad foral. Desde Navarra avay se reclamó voluntad política al nuevo Gobierno para, más allá de los problemas institucionales, técnicos o de coste alegados en diferentes momentos, hacer realidad el acuerdo al entre ambos ejecutivos a partir del protocolo. Eh, por su parte, Román Felones, del PSN, defendió su postura en la que solicita reclamar tan solo la captación de ETB1 y ETB2, porque en el eh, acuerdo firmado con UPN se estipula que se trabajará por conseguir la captación en arreglo a los convenios en vigor, es decir, que solo se captaría ETB1 y ETB2. Por su parte, Bildu, en eh, boca de Aitsiber Sarasola, consideró que subyace un problema lingüístico y Político. Y por el Partido Popular, Eloy Villanueva dijo no estar en contra de que se vea ETB, igual que no estamos en contra de ver Canal No. Chema Mauleón, por último, de izquierda a izquierda, cuestionó que la captación cueste, como dicen, un millón de euros. y hablamos ya de las eh, noticias de Berriozar y volvemos a ese paro en la enseñanza, esa huelga que tuvo un amplio seguimiento en los centros educativos de nuestra localidad eh, La huelga, convocada en la jornada de ayer para protestar por los recortes en la enseñanza pública, tuvo una incidencia importante en Berriozar como ya hemos adelantado anteriormente mientras el paro en Mendialdea 2 fue del 100% y muy importante en Mendialdea 1, en el Instituto de secundaria, donde las eh, medidas impuestas por el Gobierno de Navarra son más agresivas. Eh, tan solo fueron 12 los profesores que participaron en la protesta. Entre las reivindicaciones más importantes que persigue el colectivo docente se encuentra asegurar como cómo estaba acordado las sustituciones que surjan durante, durante el curso. En definitiva, la de ayer fue una movilización para demandar una enseñanza pública de calidad frente a los recortes que está llevando el de, a cabo el Departamento de Educación del Gobierno de Barrera en los últimos eh, tiempos. Eh, en este sentido tenemos, eh, podemos escuchar unas eh, declaraciones realizadas eh, el mismo día de la huelga, realizadas ayer mismo. Eh, escuchamos eh, ahora mismo esas, esas declaraciones. Nos encontramos frente al Instituto de Berriozar, donde se está llevando a cabo una concentración por parte del profesorado. También se han acercado a la concentración varios eh, padres y madres de alumnos en este día de paro convocado por el profesorado, por los sindicatos de la enseñanza pública para protestar por los recortes eh, anunciados de, por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Farroa. Y bueno, Maribel Lastiz nos acompaña, profesora de Medialdea B. Nos, nos puedes hacer una pequeña valoración de cómo ha ido el seguimiento que se ha hecho, el, el seguimiento que ha habido en vuestro en bueno, colegio. Habría que, habría que iniciar un poco desde los comienzos de, de curso, que, que, este, que tuvimos ya alguna falta de profesorado, algunas aulas que, que no teníamos confirmada la presencia de todo el, el profesorado. Entonces, bueno, desde pues un principio pues, eh, nos planteamos eh, a, a, a, sumarnos a la ...las movilizaciones que se planteaban a nivel de, de Nafarroa... ...y cuando se han convocado las, los paros... ...pues el colectivo de profesores de, de Mendial de Avi eh, ...nos hicimos varias asambleas... ...y decidimos sumarnos a las movilizaciones... ...tanto el pasado miér el jueves... ...el martes pasado con dos horas de, de paro... ...y hoy una, una, una huelga de todo to to el conjunto nos han sumado, nos han apoyado la asociación de padres también el alumnado apenas ha asistido al centro y el conjunto de profesorados nos hemos sumado a la huelga en su, en su totalidad eh, la jornada, bueno pues con, con normalidad apenas, han venido muy pocos niños eh, los servicios mínimos se han cumplido, hemos estado hoy ahí pero luego hemos subido, desde la mañana nos hemos juntado todo el profesorado aquí en la escuela aunque hemos hecho huelga eh, hemos invitado a los del centro de Alao también a sumarse a la huelga. Hemos venido al instituto. Hemos todos conjuntamente. Hemos participado en las manifestaciones que se han celebrado en Iruña con, con bastante éxito. Y luego, después de comer, también se ha intentado pues, mantenernos juntos, unidos. Hemos hecho una ronda por el pueblo. Hemos estado en la plaza Guzqui eh, de, de Berrezar Y ahora seguimos en la concentración que solemos hacer todos los jueves a la tarde. ¿Qué destacarías de... ¿Cómo están influyendo estos recortes que está implantando el Gobierno de Navarra aquí, en, en el Colegio de Berriezar? Bueno, eh, tal vez por la presión que desde un principio hemos hecho en cuanto hemos tenido alguna baja. Hemos, desde la dirección se ha planteado insistir día tras día. Eh, al final, una baja que no nos pensaban cubrir en diez días, pues eh, por la insistencia hacia el, set, el octavo día o así, mandaron una persona. O sea que creo que la insistencia pues es importante eh, eh, desde luego por otra parte profesor sí que estamos un poco cansados de que, de que nos hayan hecho recortes en el número de, de, de personas porque si hablamos de ratio este año en nuestra escuela tenemos más alumnos que el año pasado y tenemos menos profesores eh, ¿qué significa eso? que hay menos horas para guardias eh, eso supone también que hay menos horas para coordinarnos los profesores y entonces el, el cansancio cuando falta profesores eh, hay que estar constantemente cumpliendo, cumpliendo bueno, atendiendo a los chavales en detrimento de, de estos trabajos que hay que hacer paralelos eh, Se está diciendo que en definitiva todos estos recortes lo que, lo que persiguen es eh, atacar de alguna manera a, a la propia enseñanza pública Bueno, pues eso es lo que nosotros vemos porque hasta ahora no hemos visto que haya ningún recorte en la, en la enseñanza privada Y desde luego, nosotros cuando nos hablan de que, de que queremos trabajar menos ni más, es, sobre todo se nota esto es en, la, en la calidad, porque ya llevamos ya, no es ahora de ahora, de septiembre aquí, es que ya llevamos más, eh, un tiempo atrás, que cada vez eh, tarda más tiempo en, no es de ahora, el eh, sustituir a personal, eh, pero no, en proyectos también, eh, han eliminado proyectos en nuestra escuela, en proyectos como, como el PROA, como... A nosotros no nos afecta tanto, pero el secretario gitano van a, van a suprimir estos servicios, eh, para, bibliote, para bibliotecas, para nuevas tecnologías. O sea, no se, ven en el, no se ven por fuera, pero indirectamente están influyendo a que, a que tengamos que complementar de, otra, de otras maneras todas estas. Bien, escuchábamos ahí a Maribel Astiz en esa entrevista, en esa pequeña entrevista que le realizó nuestro compañero Jaime el mismo día de la huelga. Y recordamos una noticia que ya comentamos el pasado miércoles, aunque en euskera... Y es que el Ministerio de Sanidad ha premiado el proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables en la infancia y juventud de la Comisión de Salud Intersectorial de Berriozar. Eh, así el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, perdón, ha entregado este martes los cuartos premios Estrategia Naos, con los que se reconocen las mejores iniciativas de 2010 destinadas a promover una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico en los ámbitos familiar, laboral, escolar, empresarial y sanitario, entre otros. En el ámbito familiar y comunitario han sido premiados el proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables en la infancia y juventud de la Comisión de Salud Intersectorial de Berriozar y, por otra parte, también el programa por un millón de pasos de los distritos sanitarios Sevilla Norte y Costa del Sol del, Serv del Servicio Andaluz de Salud. Eh, por lo tanto, eh, nuestra enhorabuena a esta Comisión de Salud Intersectorial de Berriozano. Y terminamos nuestro bloque informativo eh, ofreciéndoos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana. En fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Bidezarra el día 1 eh, a las 12 en Noain. El eh, equipo juvenil tendrá como rival al San Miguel el eh, mismo día 30 a las 12 y media aquí en Berriozar. Mientras que el cadete A... Eh, Tendrá como rival al Burlades el día 29, mañana mismo a las 10 de la mañana en Burlada. El cadete B, por su parte, tendrá descanso esta, este fin de semana. Y el infantil A se enfrentará a Litaroa-Uarte mañana a las 12 y media en Uarte. El infantil B, por su parte, se enfrentará a la icastola San Fermín mañana también a las 11 en Berriozar. En fútbol femenino, el equipo de regional... Eh tendrá como rival al Lodosa el día 1 a las 12 en Berriozar y el del de, equipo fem de fútbol 7 femenino eh, se enfrentará al Peña Sport mañana a las 12 y media también en Berriozar. En cuanto al fútbol 7 masculino eh, tenemos eh, cuatro equipos de Berriozar el equipo A eh, el equipo de fútbol 7 A de, de, de, se enfrentará al Bidezagra mañana a las 10 en Noain, el B al Orbina eh, mañana a las 11 menos cuarto en Villaba, el C al Amigo, eh, tendrá como rival al Amigo mañana a las 5 de la tarde en Berriozar y por último el, el equipo de fútbol 7D se enfrentará a Liruña mañana también a las 11 y cuarto de la mañana en Berriozar eh, por su parte todos los equipos de futbito de Berriozar, eh, desde la A hasta el J, tendrán descanso esta misma semana y con esta información con esta información deportiva, con estos señalamientos, eh Damos por concluida esta, este bloque informativo y ahora pasaremos a escuchar un poquito de música. Estamos escuchando a Noel Gallagher eh, con sus eh, High Flying Birds, su nuevo grupo, eh, en este disco que eh, acaba de sacar, eh, que tenemos como novedad. Y ahora mismo escuchamos la primera de sus canciones, eh, Everybody's on the Run. Eh, todo el mundo está, eh, se marcha corriendo. Eso sí, esperamos que vosotros no os marchéis corriendo, no os escapéis, os quedéis con nosotros en el 100.8 de FM en este Magazine Berrión. Volvemos enseguida. Bien, y hablamos ya de ese pleno municipal del pasado día 26 en el que se trataron diversas eh, cuestiones. ...cuestiones que tratamos a continuación. Eh, en primer lugar, eh, vamos a hablar de esas dos preguntas... Eh, ...realizadas por eh, la portavoz del Partido Socialista de Navarra... ...Pilar Moreno, que preguntó, por una parte... ...por la denegación de un permiso sin sueldo... ...solicitado por una trabajadora municipal... ...y por otra parte, por eh, la contratación de una consultoría... ...de Viderca para el asesoramiento en torno a la gestión... ...de las eh, instalaciones deportivas... Es Escuchamos, por tanto, a Pilar Moreno del eh, PSN y escuchamos también eh, la respuesta de Xavier Lassa, del eh, alcalde de Bay. A ver, nosotras eh, queríamos pedir información sobre la resolución 712 en la que solicita la concesión de permiso sin sueldo un, una trabajadora, en este caso, del Ayuntamiento de, Ber de Berriozar y ha sido denegada, entonces queríamos saber el motivo por el cual fue denegada. Luego, la 406... Eh, es, eh, dice Se crea la Comisión de, de Especial de Estudio de Instalaciones Deportivas con objeto de estudiar las posibles opciones de gestión de las instalaciones deportivas municipales y lo que se hace es nombrar a don, a don Marcos Erro de la empresa Viderca Consulting con objeto de que asesore a los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Instalaciones Deportivas como técnico experto en la materia. Entonces, nosotras desde el Partido Socialista nos preguntamos eh, si se supone que el Nafarro Bay y Bildu tenían clarísimo que iban a gestionar y eso lo sabemos todos y todas en las instalaciones deportivas con una gestión pública lo primero que hacen estos señores o la mayoría de ellos es ponerse un sueldo Entonces, yo entiendo que desde mayo hasta ahora te han tenido tiempo suficiente para haber trabajado en ello y no haber tenido que gastarnos 2.500 euros ahora para que un técnico eh, nos diga cómo se tiene que hacer una gestión pública ¿Alguna consulta más? Sí, Raúl. Eh, Chaldeón, buenas tardes. Sí, con referente con el acuerdo entre las plantillas de la Policía Municipal. Bueno, nosotros hemos hablado con los, los compañeros de, de Bildu y y, bueno, pues eh, veíamos conveniente este acuerdo. Lo único, eh, sí que nos gustaría que los anexos que aparecen en el acuerdo eh, pues, eh, también se, se, se dejen reflejados en el acuerdo, los anexos que se refieren a los distintos puntos de lo que lleva cada, cada acuerdo. ¿eh? Sin más, eso, pedir un poco eso ya está. Bueno, en cuanto a las dos preguntas, que bueno, no sé si hay alguna más, alguna intervención más. En cuanto a las dos cuestiones que ha planteado la portavoz socialista, simplemente decir que eh, existe efectivamente una solicitud de permiso sin sueldo por parte de la. ...técnica de juventud... Eh, que, se, ...que se mete en la instancia... ...creo que el 17 de octubre... Eh, ...solicitando... Eh, ...para el 19... ...coincide además en un momento en el que... ...está la, la secretaria de vacaciones... Eh, ...ella en su instancia deja claro... ...que solicita un permiso sin sueldo... ...pero precisamente para ir a trabajar... Eh, ...pues para otro trabajo que le ha salido... ¿eh? ...durante una temporada... Entonces, eh, bueno, es un primer momento en el que existe una duda razonable por mi parte de si es posible dar un permiso de, sin sueldo a una persona que está trabajando aquí para que trabaje en otro sitio. Eh, no estaba en ese momento la secretaria y en un primer momento, pues después de, de planteármelo y además, bueno, ya sabéis que para dar un permiso sin sueldo primero hay que, eh, o sea, no es un derecho del trabajador, es, es sencillamente... Es sencillamente Algo que concede la empresa ante una petición de, del trabajador siempre y cuando pues, tenga el trabajo eh, pues, cubierto de otra forma. ¿no? Será unas circunstancias de, que, de la inmediatez y será otra circunstancia de, eh, bueno, en ese momento, el eh, desconocimiento de las posibles consecuencias jurídicas. Bien, después de hablar eh, otra vez con ella, el mismo día 18 ella se compromete a traerme un informe jurídico de su sindicato en el que se dice que efectivamente son compatibles y tal, cosa que hace. Y, en, y bueno, cuando yo, eh, aún con dudas, pero ante la duda, planteo, eh, decido, decido bueno, pues intentar actuar en favor del trabajador en ese sentido y eh, pues concederle el permiso sin sueldo. Y entonces hay que ligar la, la resolución que citas a la 2011-0362 en la que se eh, rectifica le, que es del día siguiente y es en la que se rectifica eh, la tomada el día anterior ¿eh? y es simplemente porque ya digo o sea, en un primer momento yo tomo esa decisión ante la inseguridad de, de saber si estoy cometiendo o sea si estoy realizando un acto pues eh, lícito o puede tener eh, consecuencias jurídicas Y bueno, a día de hoy esa es la situación, ¿no? Está, ha vuelto después, lo que pasa es que ya no entra, creo, en, la, en pleno, ha vuelto a solicitar una ampliación del permiso sin sueldo y se le ha concedido. O sea, que, para que lo sepáis. Y en cuanto a la, a la contratación de, de la empresa Viderca... Eh, pues simplemente eh, ocurre como en tantas otras ocasiones en las que eh, bueno, pues se necesita asesoría jurídica para un tema en concreto. Entonces eh, estamos ante un proceso que tiene su, su propia enjundia jurídica y que hay que dominar bien. Entonces, eh, bueno, es sencillamente por eso, porque lo que se contrata en este caso una empresa que, que está rodada en el tema, que ha llevado varias, varios asesoramientos en este sentido, Y, y entendemos que hay que contar con su, por lo menos con su consejo, ¿no? Y bueno, simplemente es un contrato a una, a una empresa externa. Eh, seguimos adelante con ese pleno municipal. Eh, hablamos ahora de una modificación, una modificación de precios contradictorios en las obras de la plaza Euskal Herria. Es decir, varias eh, mejoras eh, para la plaza, varias. Eh, diferencias con respecto al proyecto original que van a suponer un eh, incremento en el eh, precio eh, aunque como decimos también se va a permitir que la plaza cuente con mejores servicios. Escuchamos pues a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo. Bueno, Chaldean Berriro. Eh, bueno, como ya se explicó, en la en la comisión de, de Urbanismo, en la última comisión de urbanismo por parte de del arquitecto municipal Ricardo Pascual bueno, pues eh, se ha hecho una modificación de los, de los precios contradictorios de la urbanización de la plaza Euskal Herria Bueno, la primera modificación es debido al relleno que se va a hacer en la plaza eh, con, con, la, con, la, el, con el centro de salud Creemos que la plaza eh, va a mejorar sustancialmente el que sea toda la plaza a un mismo nivel y bueno, con ello conseguimos de que quitamos las zonas de ...de barreras arquitectónicas... ...se reducen... ...se reduce lo que son la barre, las barreras arquitectónicas... ...y dejamos la plaza a un mismo nivel... Eh, ...el costo de, este, de esta modificación... ...son de 78.372,83 euros masiva... ...luego la segunda parte... ...son unos defectos de medición del proyecto... Eh, ...la falta de consignación de una excavación... ...de las canalizaciones de evacuación de pluviales... ...y su posterior relleno hasta la cota de, de pavienta, pavimentación... Luego la necesidad planteada por el ayuntamiento de unir las canalizaciones para tener una futura red de, de red de datos y electricidad que uniría el ayuntamiento con la escuela de música y con la biblioteca y así poder eh, reducir, reducir costos. Y, y luego bueno, pues hay una diferencia entre el hierro proyectado en el muro de contención que tenemos aquí en la, en la rampa que sube a la plaza y el recogido en el presupuesto. Bueno, esto es, es consecuencia bueno, pues de, un, de un fallo de, de los técnicos a la hora de hacer el proyecto. Eh, el total es 37.804,44 euros masiva. Y eh, el tercer tercera modificación es en principio la plaza, en el centro, el, eh, el pavimento eh, de adoquín iba sobre, sobre arena, y finalmente eh, queremos que se haga en, en una solera de hormigón. Para, bueno, eh, yo creo que, que es más importante para darle más durabilidad a la plaza, más consistencia y luego bueno, pues evitar que entre adoquín y adoquín pues, eh, salgan malas hierbas y, bueno, en, en definitiva, pues que, que la plaza en, en breve tiempo pues, se envejeza. ¿no? Y, bueno, pues esta modificación también sería de 31.255,94 euros masiva. También decir que, bueno, al, al hacer la, eh, la pavimentación de hormigón en la plaza, eh, se reduce lo que es eh, el número de canalizaciones para recogida de aguas. Esto supone que va a haber menos alcantarillado y lo cual tenemos una reducción de 10.319,69 euros masiva. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, al hacer la solera de hormigón se puede hacer una, una pendiente de un 2% ¿eh? que recogería mucho mejor el agua y con dos puntos de recogida sería suficiente. Entonces, bueno, pues al final se quedaría eh, una... Que ...un incremento de gasto de un valor de 161.793,96 euros. Todas estas actuaciones son asumibles... Con la, baja, ...con la baja ofertada por la empresa adjudicataria... ...que asciende a 245.444,09 euros. Y, bueno, pensamos que así la plaza... ...pues bueno, yo creo que va a quedar ya en unas condiciones... ...pues que aunen pues, un futuro largo a la, a la plaza... ...y que, bueno, que, que esté todo en un mismo plano... Y que el adoquín, pues bueno eh, pues aguante pues los distintos pesos de pues de la barredora o de distintos eh, vehículos que puedan entrar en la plaza ¿no? entonces bueno un poco un poco eso pues pasamos a votación de la propuesta votos a favor de la propuesta unanimidad Primera de las cuestiones del día que se aprobó por unanimidad eh, y tenemos también la aprobación de la ordenanza sobre la instalación en suelo público de terrazas y veladores. Eh, terrazas eh, y veladores que eh, pueden instalarse, como decíamos, en, en suelo público y una, fue una de las cuestiones que también se aprobó por unanimidad. Escuchamos de nuevo a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo. Eh, pues, Ricardo Pascual y yo nos juntamos una mañana y, decimos, y decidimos bueno, pues que había que coger este tema por, bueno, pues por los cuernos, como se suele decir, y, bueno, y modificar un poco la ordenanza de Berriozar con el tema de terrazas y veladores porque creíamos que, eh, bueno, pues que tenía distintas carencias y que hacía que luego la policía municipal pues, tuviera sus problemas pues, a la hora de, de ejecutar la ordenanza. Nos pusimos a trabajar... Y, pues, en eh, un tiempo, pues, elaboramos la ordenanza municipal, con la, la nueva ordenanza municipal, que, bueno, eh, pensamos que, pues, que estaba completa y que, que podía, eh, bueno, pues, cumplir todas las expectativas, tanto de los comerciantes y, y, y propietarios de bares, como también de los vecinos y vecinas de Berriazar que hacen el uso de las aceras, porches, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tener, tener una reunión con todos los, en principio una reunión con todos los propietarios de bares de Berriozar, y comentarles cómo iba a ser la, la nueva ordenanza. Ellos, eh, bueno, en eh, principio acogieron con bastante cautela un poco la, la ordenanza y nos propusieron que iban a hacer una serie de de sugerencias. ¿eh? Entonces, bueno, en eh, la Comisión de Urbanismo también se trató este tema y se expuso a los demás grupos políticos cuáles eran las demandas que hacían los los propietarios de los bares, y entonces, bueno, como, como ya conocéis, pues una de las propuestas era dejar el aparcamiento para uso de terrazas, lo cual, bueno, pues yo creo que la mayoría, de todos los, bueno, la mayoría de los grupos políticos, bueno, eso no lo veíamos, porque con el problema que tenemos de aparcamiento, pues bueno, esto era agravar un poco más la situación. Luego sí que ellos nos proponían también, a la hora de la apertura de los bares, sacar las cupelas a la calle, que en la anterior ordenanza se recogía que debía ser a partir de las 11 de la mañana. Entonces, bueno, los, los grupos políticos vimos que, bueno, pues que no nos parecía mal que a la hora de la apertura del bar se sacarían las cupelas, porque así evitas, evitábamos que, los, que los, o sea, los propietarios de los bares tuvieran la barrica dentro del bar pues hasta las 11 de la mañana. Entonces, bueno, eso sí que, sí que se ha aprobado en la ordenanza. <coughs> Luego, eh, otro de los temas que también estuvimos discutiendo fue el tema de las cupelas, si tenían que estar a un metro ochenta del, del bar o estarían pegados a la fachada. Bueno, aquí al final pues, eh, hubo distintas opiniones, pero bueno, creo que llegamos a un consenso en el decir que sí que permitíamos tener a los bares la cupela pegada en la fachada, porque sí que posibilitaba el paso, pero que si hubiera una denuncia o, una, o sea, alguna queja al respecto por, la, por los invidentes, pues que actuaríamos pues con inmediatez, ¿no? para que cumpliese lo de un metro ochenta. Y luego, bueno, pues también para, el, para facilitar el tema de la limpieza, eh, pensamos también que las cupelas podrían tener ruedas, ruedas pues para cuando pasase la máquina o pasase cualquier cosa, pues se podría mover con facilidad y poder hacer así la limpieza. Entonces, bueno, pues también eso se ha recogido, como así pidieron los grupos y... Y, así. y luego, bueno, pues eh, la ordenanza, algunas cosas que también se han añadido, que estamos todos de acuerdo, era el tema de que el mobiliario a colocar debía de presentar un contraste de color elevado para su detección por personas con deficiencias visuales. Eso yo creo que también estamos todos de acuerdo y ahí no habría ningún problema, ¿no? Luego también se explicó que el, el tema de los veladores, eh, en un principio la antigua ordenanza no se recogía que debía pasar una inspección técnica. Es decir, que antes. Alguien, pues una amigueta o lo que sea, te podía poner un velador en la calle y con, con el consiguiente peligro de que, bueno, que, bueno si una cualquier cosa, una volada de aire, pues se podría llevar el velador y, bueno, ocasionar algún daño. Entonces, en esta ordenanza sí que hemos recogido de que debe pasar una inspección técnica ¿eh? y debe estar, pues, bien redactado ¿no? en, un, en un proyecto de ejecución. Y luego, lo que sí a petición también de los grupos, se pidió que eh, por fachada de, de los bares se colocase una barrica creo que era petición del Partido Popular ¿no? sí, creo que fue tuya bueno, que por fachada y por cuatro metros de fachada se pondría una, una barrica entonces bueno, pues también se ha recogido y como máximo pedíamos que se pusieran dos, dos, dos barricas por bar entonces bueno, pues creemos que es una ordenanza que pretende ordenar lo desordenado que pretendemos de que, que la convivencia entre los los bares, las terrazas de los bares, las mesas, los, los, las cupelas y, y los vecinos de Borrezar pues pues sea pues más accesible y más y más fácil de la, la convivencia. Entonces, bueno, creemos que es una buena ordenanza, que está elaborada por bueno pues por el equipo técnico del, de urbanismo del ayuntamiento de Borrezar, y bueno, y pensamos que, que puede facilitar Para la próxima campaña de terrazas y veladores, pues bueno, el funciona, el buen funcionamiento de, pues de la convivencia general de los vecinos y vecinas con los, pues con los propietarios de los bares. Escuchábamos pues a Raúl Maizan de Bildu, concejal de, de urbanismo, eh, y a, pasamos adelante a otro punto del pleno, del pleno ordinario. Eh, hablamos de esa moción de Bildu sobre el juicio en la Audiencia Nacional contra nueve personas navarras acusadas de militar en Segui y en Equin eh, también hace referencia a la Euroorden contra Josu Esparza. Escuchamos pues a Olaya Goñi de Bildu su moción eh, explicar su moción y posteriormente escucharemos también las intervenciones de Daniel Polo de UPN, de José Ruz, del Partido Popular, de Laura Jiménez de izquierda a izquierda, de Pilar Moreno, del PSN, y de Inma del Río, de Nafarroa. Buenas tardes. Eh, bueno, como sabréis, pues, eh, los días 2, 3 y 4 de noviembre se va a celebrar un juicio en la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional contra otras nueve personas eh, navarras acusadas de militar en, en la izquierda abertzale en concreto en Seguí y en Equín. Además sigue adelante también la Euroorden contra Josué Esparza, un militante del movimiento pro-amnistía y acaban de procesar a otros dos navarros más eh, por, acusados por formar parte de, de Ascapena, el movimiento internacional. Desde Bildu, por medio de esta moción, queremos reivindicar el derecho a la libre asociación y el derecho a hacer política, porque todas estas personas están encausadas por hacer un trabajo pura y meramente político esta situación de acoso policial y judicial que ahora mismo sufren muchas personas no es justifica, justificable desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos además creemos que ahora se abren oportunidades para alcanzar un nuevo escenario de paz y resolución del conflicto nos parece muy grave que ciudadanos y ciudadanas vascas sigan siendo juzgadas solamente por defender unas ideas políticas estas personas han hecho un trabajo en todo momento público incluso en muchas ocasiones eh, más público que, que, que la propia audiencia ha ejecutado porque queremos recordar el caso de uno de los detenidos el cual fue detenido tras producirle la Guardia Civil un accidente de tráfico para capturarlo y estuvo cinco días incomunicado en los cuales ni abogados ni familiares ni amigos supieron de, de dicha detención hasta cinco días después todos ellos eh, sufrieron presiones torturas y coacciones con el fin de inculparse a sí mismo y, y inculpar a otras personas Desde aquel momento, varios de esas personas detenidas eh, continúan hoy en día en prisión incondicional a espera de juicio, casi tres años. Y no como alguna vez se, se intenta dejar sobre la mesa que todas las personas encarceladas están juzgadas en este caso y en muchos otros no es así. Y bueno, pues Nuestra, nuestra preocupación es, una vez más, eh, que se quieran juzgar y se quieran encarcelar las, las ideas y los trabajos políticos. Por eso mismo presentamos esta moción eh, como muestra del compromiso de este ayuntamiento con el respeto de todos los derechos humanos, civiles y políticos de todas las personas. Solicitamos los abajo firmantes el apoyo a la siguiente moción. Este ayuntamiento se solidariza con las personas que van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional de Madrid por ejercer su derecho a la participación política y solicita de los poderes del Estado que se ponga fin a todos los procesos judiciales que vulneren el derecho a defender en libertad todas las ideas y todos los proyectos políticos. Este ayuntamiento pondrá en conocimiento de la ciudadanía el contenido de este acuerdo y animará a todos y todas las vecinas del municipio a que se impliquen en todas las dinámicas destinadas a conseguir cuanto antes un escenario de paz y libertades democráticas plenas para toda la sociedad. Bien, se abre una nueva ronda de intervenciones. Daniel. Buenas tardes. Eh... Bueno, la propuesta de Bildu debe ser rechazada. Es una propuesta que no demuestra sino eh, el escaso rodaje, la escasa cultura democrática con que cuenta esta formación. Vamos a ver. Uno de los pilares básicos de la democracia es la división de poderes. Como garantía de esa separación, la Constitución eh, asegura la independencia del poder judicial. Es decir, no es lícito intentar influir o presionar a los tribunales de justicia. Y menos aún que lo hagan entes públicos como por ejemplo un ayuntamiento los tribunales en su, deben ser imparciales en su función de administrar justicia aplicando, como digo imparcialmente, las, las leyes es decir, la voluntad popular eso mm, lo sabe cualquier demócrata en segundo lugar, eh, también debo recordar que determinada conducta es considerada delictiva cuando así se establece por una ley de mayoría reforzada, es decir, por una ley orgánica Es decir, una conducta es delito cuando así lo quiere la mayoría de, de la población. Entonces, eh, que no se diga que se está juzgando a estas personas por ejercer sus derechos políticos porque no es cierto. O sea, se está juzgando por la presunta comisión de un delito. Esto me parece especialmente grave también eh, porque se dice que, que pues estas personas tienen que tener derecho a eh, que van a ser juzgadas por, por defender sus ideas cuando en este pleno no se ha condenado a, a la banda terrorista ETA, y lo que pasaba, esperemos que pasaba hasta hace nada es que aquí a la gente se le asesinaba por defender sus ideas políticas y por último eh, de, en la propuesta se habla también del derecho a defender todas las ideas y proyectos políticos y yo le, le pregunto al portavoz de Bildu ¿es lícito defender eh, ideas racistas, xenófobas o totalitarias? no, ¿verdad? pues eh, eh, la cuestión es que en democracia no es lícito defender cualquier idea. No todas las ideas son respetables. Esto también pues, lo sabe cualquier demócrata. Por esto votaremos en contra de la nación. Pepe. José. Bueno, yo voy a ser claro. Vamos a, mi grupo va a votar en contra porque son unos señores que han sido detenidos. Bueno, son unos presuntos delincuentes algo habrán hecho van a ser juzgados y ya, ya se verá si son culpables se les condenará si son inocentes pues saldrán absueltos. no hay más o sea, yo no entiendo esto de de meter presión desde un ayuntamiento no esto, esto no cuadra Laura Sí, bueno, ante este caso en concreto, eh, bueno, hablamos de de una serie de personas encausadas y que van a ser juzgadas en la, en la audiencia nacional. No sabemos si tienen otras causas o solamente se les se les juzga o se les encausa por su participación social y política. Aquí tenemos tenemos dudas, ¿no? Y, y sí que las quería mostrar al inicio de la intervención. Decir en relación a la participación social y política y, de, y la libertad de participación. Eh, que creemos desde izquierda a izquierda que todo ciudadano y ciudadana, a todo ciudadano o ciudadana se les debe garantizar esos derechos ¿no? a, la libre participación, a la libre participación política y a la libre asociación. Y que, por tanto, eh, teniendo en cuenta esta premisa, pues rechazamos el que se pueda juzgar a una persona única y exclusivamente por pertenecer a una asociación o grupo político. Y en concreto, en aquellos casos o en aquellos supuestos en los que eh, hay encausamientos o hay juicios ante la Audiencia Nacional, sí que creemos que aquí se deben exigir, debemos exigir eh, desde las distintas formaciones políticas, en concreto Izquierda o Esquerra lo exige, exige las máximas garantías jurídicas ante cualquier juicio y para todas las personas eh, encausadas. Estas, estos son nuestros planteamientos. Decir que esta moción sí que nos suscita dudas y, como nos suscita dudas, eh, nuestra postura va a ser la de la abstención. Pilar. El PSN va a votar en contra eh, porque, a ver, en el punto uno dice que la Audiencia Nacional de Madrid, por ejercer su derecho a la participación política, A ver, que yo sepa, por eso a nadie se le juicia, se, se le va a hacer absolutamente nada. Entonces, entendemos que, lo que los, las personas que estamos aquí somos concejales y concejalas, que lo que tenemos que hacer es trabajar por el pueblo de Bergazar y por los problemas que de verdad les importa. Y entiendo que para eso no nos pagan. Para eso se les paga a los jueces, que son las personas que tienen su carrera y sus estudios, para saber si estas personas han cometido algún delito. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Ima. Si en algo se diferencia un Estado dictatorial a uno democrático es por el respeto que este último debe tra de tratar a todo ser humano sea delincuente, presunto o inocente En el Estado español, eh, Estado que se enorgullece y se proclama democrático eh, ocurren cosas eh, que les ha pasado a, a unas personas y les sigue pasando a otras muchas personas de sufrir veredictos previos de condena, de ser terroristas u eh, otras acusaciones. Son encarcelados, encarceladas, un año, dos años, cinco años, ocho años, ¿eh? han sufrido y sufren torturas, humillaciones, todo tipo de vejaciones. Luego son, hay juicio, son absueltas y declaradas inocentes por no existir actividad delictiva alguna. Ha habido una tendencia desde los poderes públicos y algunos medios de comunicación eh, interesadamente en transmitir, por activa y por pasiva, que todo es terrorismo de ETA. Las detenciones no se producen por actuaciones eh, calificables como delitos, sino por pertenecer a un tipo de organización u otra organización. Y porque han ejercido un derecho básico de toda ciudadanía, que es la expresión política. Por lo tanto, nosotros, desde luego, que no vamos a estar de acuerdo en, en el planteamiento eh, y rebatimos un poco lo que vosotros aquí estáis planteando. Estamos ahora en un escenario de paz eh, que ha sido con eh, conquistado por toda la sociedad de reconciliación, en un estado de que ahora hay que hacer una buena gestión política en la que la convivencia y el respeto se impongan, ante cualquier eh, tipo de fundamentalismo y donde la resolución de conflictos eh, se lleve a cabo por las vías democráticas. Creo que tenemos que apro aprovechar esta oportunidad. Y Nafarrabay Nafar va a estar a favor de la moción que presenta Bildu. Tras las intervenciones eh, de los grupos municipales, llegó la votación y salió aprobada la moción de Bildu, con siete votos a favor de eh, Bay y Bildu, cinco votos en contra de UPN, PSN y Partido Popular y una abstención, la de Izquierda Esquerra. Y hemos llegado a las 10 de la mañana con esta, este programa especial sobre el pasado pleno municipal, el pleno de octubre, que tuvo lugar el, el pasado miércoles eh, nosotros nos vamos, pero volveremos el lunes que viene a las 9 en punto de la mañana con otro nuevo programa, con una nueva edición del magazine Berrión en el 100.8 de FM, Berriozar y Riatia, hasta entonces hondo eh, pasa, chincho aquí están eh, ta, hondo bici ordurarte, ayo